Fernando, buen día, ¿cómo estás? Eh, Hablo el Lobo Redecuento de Viedma Un gusto saludarte, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo están? Buen día Bien, bien Bueno, a ver, con los números puestos Y ya con, inclusive, los primeros análisis eh, ¿Qué nos puedes contar? A ver, ¿qué qué pensás de esta elección? Eh, las, te, te pregunto esto, ¿no? Eh, mucha gente como que eh, Como que se bajoneó, para decirlo de alguna manera Y dicen, no, estos vienen para quedarse y no se van más. Esta sensación que, que dio este triunfo tan categórico de, de cambiemos a nivel nacional. ¿Vos qué opinás? Y yo diría, mirá, el, el problema es ponerlo en perspectiva histórica. Y en su momento el menemismo parecía que no se iba más. De hecho, ganó primero diciendo, la primera vez que gana, gana diciendo que si decía lo que iba a hacer nadie lo votaba pero la segunda vez que gana, que incluso aumenta su caudal electoral, ya había hecho el, el, todo el desmadre que había planteado, y sin embargo fue derrotado. Este, la dictadura lo mismo, este, me parece que son ciclos contra ciclos, y que lo que quedó claro en este sentido es que no se trataba de una insinuación inercial esta, este, este ejercicio de la nueva derecha macrista, sino que se trata de un proyecto político que tiene sustentabilidad, Este, y que en la medida en que no podamos articular una propuesta política definida y nítidamente alternativa obviamente van a, van a, a permanecer y a producir lo que lo que están produciendo lo, lo grave en este sentido que me parece que te pone al borde del pecado de la arrogancia de la soberbia eh, es cuando se empieza a, a jugar el voto del otro no como si como si nuestro pueblo hubiera tenido comportamientos electorales. digo Nuestro pueblo, eh, en, en su momento, una porción de nuestro pueblo le dio consenso a la dictadura, una porción de nuestro pueblo le dio consenso al menemismo, una porción de nuestro pueblo le dio consenso a la alianza, una porción de nuestro pueblo le dio consenso al alfborocinismo y la entrega con consenso, y de la misma manera, una porción de nuestro pueblo le dio consenso al kirchnerismo. Entonces me parece que no es el comportamiento electoral que solamente es una foto de los humores y de los estados de ánimo de un domingo determinado lo que tenemos que poner en, en, en cuestión sino qué posibilidades de los sectores populares hay de articular una, una oposición política y un proyecto político uh -huh. que nuestro pueblo esté dispuesto a transitar nuevamente ¿Y qué, el, y qué posibilidades hay, crees vos, eh, para tomar esto que te acabas de señalar? ¿Qué posibilidades hay de construir una alternativa popular que enfrente este modelo económico terrible que quiere imponer el macrismo? No, primero señalaría una cosa, primero es eh, esta idea de que el macrismo era un chico, el hijo bobo de un presidente que bailaba mal y no tenía proyecto político, me parece que la primera condición de posibilidad de un proyecto popular es no subestimar al enemigo. Ah, eh, seguro, tener, seguro. Tener, tener clara noción de lo que se trata, incluso quienes especulaban en el, en el inminente estallido, digo, de, diciendo esto termina en otro 2001 y no podía, yo, yo entre ellos, no incluso uh -huh. muchas veces tuve ese, ese, ese ejercicio de especulación, y no, tené, no, no terminar de entender este, de que incluso la inexplicable, desde, un puto, desde, la, desde la visión de un lego, este, sustentabilidad financiera que tienen, teniendo, siendo un país que ya está en crisis de pago y demás, este, tiene que ver con que están operando un modelo de saqueo y depredación que está en sintonía con lo que está planteando la nueva etapa de depredación del imperialismo en el mundo entonces primero me parece que es comprender eso este, y segundo me parece que es asumir eh, así lo decía el gordo de Lía en su editorial, asumir desde el punto de vista de las construcciones del electoral primero que la, esta batalla no se da solo en, la, en lo electoral hay que comprender que tiene una dimensión integral que es una batalla que se da en las calles en las luchas reivindicativas, en la lucha electoral pero fundamentalmente que es una batalla cultural es una batalla de de disputa de hegemonía, de construcción alternativa, y ahí me parece que hay que poner eh, en cuestión los liderazgos y algunos, para mí, errores, por ahí me equivoco, pero para mí errores que se han cometido en términos de este, querer jugar el partido de ellos con las mismas, con, con la camiseta del mismo color ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo. Y por ejemplo me parece que esta... esta esta dinámica de los técnicos la, la, la manera de la campaña de la propuesta de los, de los sectores nacionales y populares que encabezó Cristina, me parece que es una campaña que no salvo la última semana todo todo anteriormente no no proyecto político no más allá de la crítica del ajuste y de que los heridos del sistema cuenten cuán heridos estaban no puso no fue para mí no fue una en términos de estética y en términos de, de De la, de, la, de la propuesta política concreta, de cómo se constituyó Unidad Ciudadana, por ejemplo, este, no incluyendo vastos sectores de la vida política popular, cómo se planteó el abandono de las calles, sea ante, ante la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, sea ante la marcha del 7 de agosto que estaba planteado por por las centrales obreras, cómo se insinuó un, un insinuó una cierta tregua de gobernabilidad a un gobierno que viene a a desarmar vos fíjate que todos los que se quisieron parecer un poquito a macri son los, los grandes derrotados uh -huh. tuve en principio y de ahí y de ahí para abajo uh -huh. y que la gran victoria de Cristina me parece que tiene que ver justamente con la nitidez que intentó construir para mí en la en el último tramo de campaña pero al margen de la, de la nitidez o no que intentó construir ella de diferenciarse de macri me parece que tiene que ver con la memoria con la, con, con, con la subjetividad popular que sabe claramente que Cristina expresa otra cosa que macri pero eso solo no alcanza digo hay que hay que articular ya al la alianza y además hay que dar una gran batalla cultural en cuanto a, a los valores y en cuanto a, a qué tipo de país queremos vivir uh -huh. eh, coincidiendo con la última parte de tu análisis un poco eh, da la sensación también de que lo que viene o por lo menos de lo que se está hablando y fueron los primeros pasos que dio cristina después de la elección del domingo eh, Lo que se plantea es fundamentalmente una resistencia parlamentaria, ¿no? Y poco se habla de una resistencia popular en las calles, como vos decís. Sí, mirá, eh, sorprendentemente y desde paradigmas distintos, Macri y Cristina, eh, el, el domingo a la noche, eh, plantearon un, una etapa fundacional, ¿no? Acá no se acaba nada, eh, decía Cristina, acá empieza todo, y Macri decía, este, vamos por, acá empieza un cambio profundo para siempre o algo así. Eh, y la historia no tiene principio y fin, es decir, no, no, no podría anclar, anclar ni el principio ni dónde va a terminar, me parece que es eso, en lo que vos planteas como, como etapa que ya se está insinuando, incluso ayer hubo ya una reunión con legisladores, claro. me parece que en la medida que se obture los repertorios de protesta de la calle, en la medida que no, en que no, enten, no, no se comprenda que hay una integralidad de confrontación con contra el modelo de restauración neoliberal, porque ellos lo comprenden mejor que nosotros. Ellos lo dan uh -huh. en el terreno de la educación, en el terreno legislativo, en el terreno judicial, en el terreno también de la calle y de la territorialización. Y si nosotros no ofrecemos, desde los sectores nacionales y populares, no ofrecemos eh, una confrontación en ese en, en todos los terrenos como ellos plantean, me parece que, uh -huh. que, que vamos a estar rengos. No Ahora va a alcanzar, no alcanzar con el buen eh, legislativo. Uh -huh. también, eh, también da la sensación, Fernando, que... La movilización popular no le mella a este gobierno... ...por lo menos lo de Santiago Maldonado... ...fíjate el tema del paro trunco... ...que al final se acordó y no se hizo... ...terminó en una desmovilización total... ...digo, eh, es como que todo se frustra... ...sin que intervenga el gobierno, inclusive a veces, ¿no? Sí, eh, no, es que ahí está el problema... ...es decir, si las dirigencias de desde de, de nuestro propio palo... Este, ...vamos a estar abortando... ...vos fíjate que lo de Santiago Maldonado apareció el cuerpo... Y hubo, yo es la primera vez que veo, de los sectores nacionales y populares, desconvocatorias, planteando que la calle era una trampa, que se nos convocaba una marcha que no estaba convocada, cuando realmente sí estaba convocada, o en todo caso autoconvocada, este, y que la calle era una trampa porque nos podían meter infiltrados y demás... Y entonces nosotros ahí nos estamos comprando el discurso del enemigo. Uh -huh. Nosotros ahí nos compramos el discurso del enemigo. Me parece que la calle, el peligro de la calle es para ellos, no para nosotros. Uh -huh. Y desde ahí me parece que el gran pecado que tenemos, que, o, o la gran falencia que tenemos desde el sector popular, me parece que no es comprender esto. Y en cuanto a lo que vos decís, habría que ver, habría que ver esto lanzado. Digo, marzo del 2016 se, se hackeó, es decir, la subjetividad también se construye con hechos con hechos de masa, las marchas no son puestas en escena también son construcción de subjetividad entonces, en la medida que no podamos poner en escena el nivel de conflictividad que que, que existe este, también nosotros estamos ofreciendo la posibilidad uh -huh. al, al macrismo que avance como se le ocurre uh -huh. coincidiendo con vos que la pelea se va a dar fundamentalmente en la calle, porque no hay otros lugares casi donde harán eh, van a dominar el parlamento eh, tienen la justicia eh tienen los medios hegemónicos, o sea, tienen todo el poder político, son manejan y gobiernan la provincia de Buenos Aires, el país, la capital, los principales distritos electorales, o sea, tienen todo, para decirlo en otros términos, el espacio que está quedando es la calle, sin embargo, Fernando, y coincidiendo con vos de que ahí es donde hay que ir, eh, se viene el 2019 también, y falta poco, ¿no?, y... y Bueno, el resultado de este domingo un poco que ratifica la posibilidad de que Macri vaya a una reelección y que gane, que es lo peor. Sí, en este país la verdad que es tan generoso en, en revertir las la, las tendencias eh, fatales. digo Siempre hubo momentos donde hubo, donde hubo absoluta concentración en las dimensiones de que vos la planteas. El menemismo fue igual. Ponete a ver y no sé si no fue peor en cuanto uh -huh. a blindaje mediático... Este, los primeros momentos del menemismo fueron iguales, y después van, entrar, van, a, van apareciendo las fisuras, este, el agüita va pasando por las fisuras hasta, hasta, hasta que rompe la piedra. Me parece que esto, esto no, es, este, no son imbatibles, no, son fatal, no estamos fatalmente destinados a, a, a la restauración neoliberal y, y dependerá de nuestras capacidades y, como vos decís, sin dejar de ver la integralidad no solo la calle, sino la articulación de una gran alianza política este, que por ahí no está en condiciones de derrotarlo en inmediato, este pero sí está en condiciones de empezar a, a proponer un proyecto y un camino sí. este, de crecimiento de los sectores populares. Eso tiene que estar despojado de arrogancia, de soberbia, de elitismo, este, y esa es la complejidad que tenemos porque padecemos una dirigencia política que en principio yo todavía no escuché ninguna autocrítica de tres derrotas grandes que venimos sufriendo ¿no? de las tres últimas elecciones para acá uh -huh. eh, sí, y, y cuando... eso no es arquitectura electoral digo las claro, la claro. derrotas no tiene que ver con arquitectura electoral tiene que ver con, con cómo se produce la política uh -huh. y con muchos egos destruidos ¿no? de hecho los principales líderes provinciales del justicialismo perdieron, con lo cual la única que aparece erguida es Cristina Kirchner, y la pregunta es, Fernando, ¿qué papel le asigna qué papel crees que va a jugar Cristina de aquí en 2019? Sí, primero me parece que hay que prestar atención a algunas otras cosas, digo, que además tienen pretensiones nacionales, digo, los Rodríguez han vuelto a una elección de manera formidable. Uh -huh. este, Pero tiene pues, la... tiene poca proyección nacional, ese es el problema que tiene... Sí, eso decía que... de Menem con Porquera Riojano, eh, claro. y Rodríguez, eh, digo quien articula dentro del PJ mucho más que lo que articulaba menos en su momento. Uh -huh. este, pero yo creo que ante la pregunta concreta, creo que el kirmerismo claramente solo no alcanza, claramente si si el anuncio de Cristina pretendió, cuando dice acá empieza todo, y piensa hacerlo en torno de unidad ciudadana, creo que eso no alcanza, creo que eso es claramente muy poco, y creo que de la misma manera que creo que sin el kirmerismo no se puede pensar una, la articulación de un proyecto político, De, de rearticulación de lo nacional y que hay que prestar eh, atención este, a sectores de la izquierda nacional que también están muchas veces eh, excluidos de, de esta articulación política así que para mí va va por ahí Cristina tiene seguramente un rol asignado en esa en esa, con, en esa construcción un rol de primera línea este, de, de, obviamente seguramente de primera línea este, atendiendo la posibilidad de articulación de todos los sectores que no estoy seguro que sea ella la que tenga esa capacidad de articulación, hasta aquí no lo fue. Ajá, iba a ser difícil que lo sea en el futuro por los cuestionamientos que tiene, ¿no?, de otros sectores populares, digo. Eh, Fernando, por último, ¿cuánto crees vos que influye la cuestión internacional? Uno observa el mundo y marcha hacia la derecha, piensa en España, piensa en Grecia, piensa en Portugal, eh, piensa en Alemania, que soy yo, en Inglaterra, Trump en Estados Unidos, este... La sensación de que con Macri eh, nos ponemos en, en, en esa gran corriente circulatoria de la derecha, que nos lleva a la muerte, obviamente. Ahora, ¿cómo, cómo se revierte todo esto en un solo país sin que esto nos, sin que esto repercuta en el mundo? ¿no? O para decirlo de otra manera, eh, ¿cómo puede ser un proceso mucho más global que lo que pueda ocurrir solamente en la Argentina? Mira, yo diría, el problema no es la derecha, siendo que la derecha es un problema en términos ideológico y de, y, de, y de acción política, el sí. problema es el capitalismo y en ese sentido me parece que hay una gran corriente internacional que está planteando la, la, la articulación de una multipolaridad que está cuestionando la hegemonía imperialista norteamericana o, o el hegemón de la, de la unipolaridad norteamericana y desde ahí me parece que Así como podríamos decir, Macri está en sintonía con, con la idea del globalismo unipolar, de la misma manera desde los sectores populares lo que tenemos que ponernos en sintonía con esta idea de la multipolaridad, con esta idea de los BRICS, con esta idea de la mitad del mundo que está fuera y que está cuestionando, les digo, los chinos, los rusos, los hindúes, este, todo lo que está pasando en Medio Oriente, hay hay, hay otro, otro modelo, otro paradigma, siempre en el marco del capitalismo, que desde el vamos, ahí ya tenemos un... un un condicionante de producción civilizatoria que tenemos que poner echar mano a la obra a resolver y como vos decías, esto en un solo país no me parece que no no, no hay manera me parece que hay que empezar a aprender a pensar que la política tiene que ver con, con los movimientos históricos internacionales uh -huh. no, no, no existen excepcionalidades domésticas claro, si Lula llega a ganar en, en Brasil por ejemplo, a lo mejor se redibuja el mapa en América Latina y cambia también el contexto para la Argentina, ¿no? Y en el mundo, estamos hablando de la séptima o octava economía del claro. mundo, ¿no? Este, claro que si Lula, que aparte la, la conducta de Lula eh, en cuanto a cómo sigue construyendo consenso y hoy todas las encuestas dan, lo dan como el próximo presidente, digo, con, eh, Lula sale condenado de lo que sería nuestro Comodoro Pi. Mm. ¿No? Imaginate a Lula saliendo de Comodoro Pi con una condena, ¿no? Con un procesamiento, eh. sí. con una condena, flamiendo la bandera verde-amarela diciendo yo voy a ser el próximo presidente de Brasil. Es decir en la medida en que lo apretaron a Lula, Lula que lejos de dejarse apretar salió en una ofensiva hacia adelante y su pueblo lo acompañó siendo que ha tenido errores políticos y que y que ha, y que el gobierno de, de, de dilma planteó un ajuste en su momento digo apenas empezó el segundo mandato este a pesar de todo eso hay una subjetividad ahí en Brasil con un pueblo con la característica que tiene el pueblo brasileño este que mantiene viva la llama de la de la resistencia que me parece que es lo que es el, que en argentina eso es lo que lo que cuesta artículo mirarse desde lo nacional uh -huh. por ahí desde una provincia a mí me pasó a estar hace dos semanas en chaco en un encuentro nacional con compañeros de distintas provincias y no tenían una mirada de si estaban todos desde el pago chico nadie uh -huh. no, no había una articulación nacional de de la oposición o desde la resistencia al neoliberalismo me parece uh -huh. que esa es la falencia que tenemos en Argentina que los brasileños obviamente no la tienen uh -huh. coincido Pero con vos coincido con vos en que eh, pasan cosas en el mundo y a veces los rumbos cambian eh, de manera imprevista inclusive en algunos casos, fíjate qué sorpresa eh, hace un par de semanas eh, el chavismo gana de manera categórica una elección en Venezuela cuando todos daban por muerto al chavismo, ¿no? Y bueno ahí te digo fui de los sorprendidos también a pesar de, de que sigo muy de cerca el proceso venezolano y había estoy invitado hace muy poquito a visitar y, y, y recorrer antes de las elecciones este, distintas provincias lo que serían nuestras provincias eh, estados allá en, en Venezuela este, y me parece que es eso es la confianza digo, quien pretend quien se pretenda ser militante popular, este lo peor que puede el peor pecado que puede cometer es despreciar a su pueblo, entonces aquellos que tienen asco por, por lo que votó el pueblo o aquellos que están este, enojados con lo que votó el pueblo, si hay que confiar en que nuestro pueblo va a encontrar el camino se va expresando de, de las maneras que encuentra, de las maneras que se le posibilitan como colectivo anónimo, este pero hay que tener confianza en el pueblo y el pueblo me parece que los venezolanos han demostrado mira que ellos viven con una inflación de más de tres dígitos Es, viven realmente viven mal este y votan con la cabeza ni siquiera te digo con el corazón votan con la cabeza, no con el bolsillo sí. hay conciencia política en Venezuela sí, y, y como curioso, hay en Bolivia, como claro. la hubo en Ecuador a pesar de la traición y, y una, una cosa muy curiosa en Venezuela los analistas dicen que eh, quien le dio una mano fue el propio Trump con eh, anunciar una posible invasión militar que desató todo un nacionalismo En Venezuela en favor de Chavismo también digo, no, no ¿Cómo, que... cómo influyen cosas a veces que uno no tiene prevista y en la Argentina a propósito de esta buena imagen que vos nos ofrecés, nos regalaste esto de las grietas que tiene el sistema, ¿Cómo se metió, a través de una desgracia y a través de un crimen horrendo, como el, pienso que fue el de Santiago Maldonado, la reflexión y el análisis sobre un tema crucial, que es el tema de las tierras mapuches, ¿no?, y de los pueblos originarios en Argentina, y cómo, por ejemplo, no han podido extraditar a Jones Walla, porque no lo pueden hacer en estos momentos, con semejante protesta social que hay en la región. Eh, digo, ¿cómo tiene...? Eh, es cierto esto que decís, ¿no? ¿Cómo...? Se, hay pequeñas fracturas que se pueden utilizar, digo, ¿no? Sí, hay, hay hechos por ahí imponderables de la historia que van asomando este, por eso siempre es importante poder este, ir desnudando, sacando las capas Con, con las que se van vistiendo como proyecto enemigo para, para que se pueda identificar para que se puedan identificar eh, la naturaleza que tiene este, este modelo digo nadie fue a votar el domingo diciendo voy a votar más deuda externa voy a votar des voy a votar este aumento de tarifas la gente no fue a votar eso eh, digo, para, para ser también muy claro ¿no? este, y desde ahí me parece que hay a veces imponderables de la historia que ayudan mucho no solo a poner en agenda discusiones que están este, por ahí sordas, sino que fundamentalmente ayudan mucho a desnudar la naturaleza de los distintos modelos de producción política, e incluso a discutirlos. Ahí hay que discutir tenencia de la tierra, hay que discutir el, los derechos de los pueblos originarios, hay que discutir bienes comunes, hay que discutir el extractivismo, digo se disparan una cantidad de discusiones que en la medida que si pudiéramos tener esto que yo te decía antes, una producción política no tan electoral, sino en clave de la revolución cultural, de, de transformación de la... De, de, de la conciencia política, eso le da mucha más densidad y peremnidad al proyecto nacional popular que, que el buen humor que uno pudiera haber construido algún domingo del 2009.